de las la buenas, la buenas, las crueles, crueles a este, a este príncipe. príncipe Oye, el DJ, ¿cómo dice? Bueno, quiero saludar también a la machineca de, de, del Navi en el milagro, el castigador Toda Papa ¿Cómo dice? Este es la vacación de la, la mamá, mi compadre batería, que es mi barra Oye, Santa, con un lugar de hoy no vamos a hacer las fuerzas en un piacho con batería y yo hasta con ti Ya nací a los suelos En el mismo Desde el día que